y Radio Galáctica, desde San Antonio, haciendo música chilena también, trabajando fuertemente por la escena sanantonina que nos ha entregado a Valparaíso muchos músicos importantes. Uh, amigos, quiero, quiero contarles que esto está, está funcionando perfecto acá, Macacobón, tremendo, lo que viene ya se los voy a anunciar, pero decirles que esto no para, mañana tenemos... Un encuentro frente al mar. La música se traslada a un lugar abierto. Mañana los espero a todos ustedes y a todos los que nos están viendo a través de la señal de Twitch Sessions, de las radios, en el Muelle Varón. Porque mañana tendremos una buena cantidad de músicos para presentar. Espero que mañana ustedes nos acompañen. Después les voy a decir los artistas que van a estar. Pero el día domingo es una noche importante. El día domingo vamos a estar con la noche en los balcones. Una noche mítica ya en el accionar del Rocódromo. Que el año pasado tuvo a Camila Moreno, a Pascual Iravaca y a Manuel Sánchez. Y este año vamos a tener a un músico sanantonino que se llama Demian Rodríguez y que va a estar con ustedes ese día. También al músico JP, importantísimo dentro de los años 2000. Y un clásico, Eduardo Gatti. Así es que los, los esperamos el próximo día domingo. No falten. El MIV, que es la noche que estamos celebrando hoy, es una organización que trabaja en la autogestión, en la organización, en la mancomunión de fuerzas. Es lo que hemos estado viendo hoy día, además con músicos invitados. Y hoy día les voy a presentar una banda que parte del año 1992. Uh, fíjense ustedes que me estaban contando una historia por ahí que dice que ellos nacen con un nombre que sacan ojeando eh, de un libro de biología. El nombre era Pequeñas Partículas de una Gran Belleza y Notable Importancia. Son artistas que han pasado por las escuelas de rock y el año 2004, cuando comienzan los rocódromos, en el primero, estuvieron presentes. Están de regreso y para tocar por mucho tiempo. Reciban con un aplauso a los míticos, pequeñas partículas.